A una de las directoras de esta película Que se llama Malena Bistrowix Estoy diciendo el apellido y espero que lo esté diciendo bien Ella me va a corregir si no es así Hola Male, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, está muy bien, Como lo hiciste? ¿Lo pronuncié bien tu apellido? Bueno, porque es complicado tu apellido, Male. Es complicado, sí, estoy acostumbrada igual a, a las distintas versiones que cada uno lee. Sí, o, o es... te, decimos, te decimos bistro y ya lo, lo, lo acortamos. O Malena, simplemente Malena. Hola, Male. Male, eh, estaba yo queriendo que, que nos cuentes un poco, eh, más allá de que, de que tuve la posibilidad de verla, Eh, de que nos cuentes cómo surge este proyecto y también eh, vos hiciste esta película con otra compañera que tenemos que nombrarla, por supuesto. Sí, eh, somos dos directoras, sí. Lorena Muno y yo, sí. y esta es también nuestra segunda película junta. Sí. Y como vos bien decías, eh, la pasamos el domingo pasado... Uh -huh. Ahí en el espacio Inca, también en el marco, digamos, del 8M, que te escuchaba al comienzo hablar de la mujer trabajadora. Sí. Y, y se va a volver a pasar mañana, miércoles, sí, sí, en el sí, mismo sí. espacio. Así que Justamente. está bueno que salga. que, para que no pudieron ir claro. el domingo, la vean mañana. y eh, Bueno, esta peli la hicimos durante siete años, Lorelei y yo. Sí. Eh, Nada, siguiendo la vida de estas dos mujeres, que son sí. Patsy y Blanca. Sí. Eh, Patsy migró cuando era muy niña, tendría uh -huh. cinco años, eh, migró con su familia. Siempre los motivos de la migración tienen que ver con una búsqueda... De una mejor vida. De, de una mejor vida, sí. de, una, de una fuente de trabajo, de una claro. posibilidad de mejorar económicamente sí. o de sobrevivir, digamos, mejor. Y en general lo que se encuentra eh, no es eh, lo que se imaginaban, sino una realidad mucho más dura uh -huh. de trabajos por ahí muy difíciles, de situaciones de clandestinidad, de explotación, de discriminación. Y bueno, Patsy quedó muy marcada por el contraste, digamos, de vivir. Ella vivía en el siglo XX en, en, en las minas, en las montañas, Y se vino acá a vivir a la Villa 31. Sí. Eh, entonces ella decía: bueno, estábamos de repente muy amontonados, yo tenía montañas, tenía claro. espacios, tenía. Y eh, también el contraste, eh, digamos, desde lo racial, o sea, la, la discriminación que ella sentía en la escuela uh -huh. por por ser marrona, por uh -huh. tener. Eh, y por sus, digamos por, la, por las palabras y las costumbres Y la forma de hablar y de decirse Y de comer y Bueno, todo. Todo, todas las costumbres que traía De, de Bolivia y de, y de estar por ahí Más cerca de la cultura De los pueblos originarios eh, Contrastaba con la vida urbana Y con todo el racismo que hay también ¿No es cierto? Sí. Eh, ella eso tuvo que hacer todo un trabajo De, de, de, de Construcción y de Buscar esa identidad, esas raíces Para hoy estar orgullosa De sus orígenes Ella se presenta como Aymara, sí, es es el nombre, sí, eh, sí. Pachi, Aymara El nombre en el DNI es Lourdes Pero ella que gusta que la llamen Pachi Que sí, es en Aymara sí. O sea, tiene como toda una Una identidad ahí este, que, que se enorgullece ¿no? De sí, sus cual. orígenes y sus raíces. Tal cual. Y nos enseña todo el tiempo a partir plantada desde ese lugar, a, a nosotras y a sus hijas y al y lugar donde va, el lugar que revoluciona. Sí, era y eh, importante, que... perdón que te eh, sí. digo, me, eh, nos llama, no, no nos llamaba la atención porque nosotras estamos acostumbrados a, acostumbradas a ver las mujeres activando desde, de, desde todos los espacios posibles, ¿no? Eh, Pero ese, ese involucramiento, ese compromiso de ella desde ese lugar de, de, de la villa, con las reuniones con las mujeres, en, en las marchas, o sea, eh, impresionante su, su compromiso con, con. justamente con la temática, ¿no? De la, que una, de la que estamos hablando. Sí, atravesada también por todo lo que es eh, Argentina, claro. Buenos Aires en particular, digamos, con todos los los feminismos, sí, con toda sí, la, la organización, digamos, también, no solo es su identidad marrona, sino su identidad villera, su identidad mujer feminista en sí. este contexto, en este... Sí. Entonces, bueno, es una mezcla de todo eso, una mezcla muy potente. Sin duda Y, y Blanca, que es la otra protagonista, eh, ella vino más grande, sí. ya, ya había terminado el secundario y se había muerto su mamá y quedó a cargo de todos sus hermanos. Sí. Y ella es de copacabana de, de digamos trabajaba más en el campo su familia y sembrando papas y abas y, digamos, en el, de las cosechas y eh, bueno al morirse la madre se tuvo que venir a argentina en una búsqueda de también de poder tener el sustento para su familia eh, y vino con la promesa de que, que tenía que le había dado el padre de que iba a trabajar en en un taller eh, de costura sí. y atravesó todos esos años de clandestinidad de estar sin documentos en talleres clandestinos sí. textiles, de todo sí, el 2001 sí. Sí. Eh, con, con toda la, la precariedad y nunca más pudo volver la idea de ella era volver estar un año, juntar plata y volver sí. nunca más pudo volver y al contrario fue trayendo a sus hermanos sí. pero bueno también lo mismo, atravesada también por la cultura acá porque después ya es no soy acá ni soy allá, ¿no? O sea, es una mezcla de todo. Y acá este, empezó a militar en una organización social, sí. formó una cooperativa con su, su familia y con otras familias que también venían de Copacabana. Eh, lograron estar en blanco, lograron, eh, este, bueno, obviamente tener los documentos y, y, bueno, ir de a poco consiguiendo derechos y siempre con esa enseñanza de la comunidad, de lo comunitario. De lo comunitario. ¿no? tiene muy muy sí. arraigado eso. Muy arraigado forma. eso, se nota, sí, se nota. Eh, eh, es realmente interesante la peli porque, bueno, acá las protagonistas no son actrices, <ríe> son las verdaderas protagonistas de la historia, de la historia que nos cuentan, ¿no? Con, sí, que nos cuentan ustedes sí, claro. tal cual. Y, y es la historia de esas dos, pero claro, puede ser cualquier mujer migrante latinoamericana. Sin duda, sin duda. Y vos decís que te llevó siete años, les llevó siete años hacer sí. este, este proyecto. Y yo recordaba ese día mismo eh, que hace unos años atrás vi la peli eh, Las mujeres de la mina, que también sí. es, es tuya, Male. Es mía eh, de Loreley también. De Loreley ¿sí? también, cierto. La vi, me acuerdo que la, la pasaron en la, en la facultad, en la universidad. Exacto. Eh, y, y es hermana de esta peli. Claro, es herma. hermana. Sí, sí, esta, sí, Bueno, también con Mujeres de la Mina estuvimos otra cantidad de años. Porque, bueno, las películas como estas que... que ¿Por qué que llevan tanto un tiempo? acompañamiento, claro, Eso. por un lado porque es... Acompañamos, como vos bien decías, a personas reales en sus claro. vidas cotidianas sí. y eso eh, necesariamente, digamos, es una relación que se construye y necesariamente lleva tiempo, ¿no? Generar confianza, claro. ir, ir cada vez más profundo, digamos, salir del, de los preconceptos. ...para encontrarse con lo que la otra persona te devuelve... Uh -huh. ...y, y ese, ese ida y vuelta se construye con el pasar del tiempo... ...con claro. cualquier relación, cuanto más tiempo más profunda y más interesante y más compleja... Sí, sí. ...entonces eh, el tiempo en este tipo de pelis se, se juega a favor en general... ...y por otro lado, que eh, la forma de trabajar que tenemos nosotras... ...es que somos un equipo muy reducido... ...somos Lorelei, yo y un sonidista en el uh -huh. momento del rodaje, ¿no? Después, claro, la, en la postproducción entra entra más gente, pero en el momento del rodaje somos nosotros tres y hacemos todos los tres, claro, y, y entonces es una manera muy artesanal, digamos, de trabajar y, y en el medio, bueno, en este caso fue en Buenos Aires, con lo cual teníamos que ir mechándolo con la vida, uh -huh. con usted no sé, dejamos a los niños en el colegio y nos íbamos a filmar, mes y como así claro, claro. Me echándolo con la vida y eh, en el medio estuvo la pandemia, bueno, nada. El, eh, el tiempo que, que nos llevó es este, estuvimos casi la mitad del tiempo filmando y la mitad del tiempo editando todo sí. lo que filmamos. Sí. Y, y en es... cambio, Mujeres de la Mina eh, lo hicimos casi todo en Bolivia, en Potosí. Entonces, bueno, ahí cada viaje... Eh, estás trabajando las 24 horas en eso, no tenés que irme echando, digamos, con, con el resto de la vida, estás más concentrado. Pero cada viaje había que también conseguir plata, viajar, ah. estar ahí, y cada viaje por ahí empezábamos un poquito de nuevo, digamos, como hasta entrar en confianza otra vez con la cámara. Y bueno, es así, es paciencia, sí, paciencia. Es paciencia, y es artesanal también en un punto a lo que, lo que ustedes hacen, ¿no? Es tiene mucho de artesanal también no en cuanto sí, a esta, tal cual. esta construcción tal cual nosotros eh, digamos nos nos identificamos con el título de realizadoras integrales que uh -huh. es que hacemos todo o sea somos claro. eh, las directoras somos también las camarógrafas somos ah. también las que hacemos la edición las la que hacemos o sea salvo el sonido <risa> hacemos claro, todo claro está bien sí sí y a propósito de todo esto y volviendo a recordar que la vimos a través de, del Espacio Inca. ¿Qué está pasando hoy con el Espacio Inca, eh, Male? Porque ayer bueno, ayer también. escuchaba yo que, que se transfirieron por decreto las plataformas de CINEAR, por ejemplo, eh, dentro eh, de las cuales de está el Inca, y, y desde ya que estaba teniendo muy poca actividad últimamente, obviamente todas sabemos por qué, y Y en este momento, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Lo veo de, muy, de una manera muy preocupante. O sí. sea, eh, está, digamos, todo el país es un desastre. Claro. Y todos sí. nuestros derechos están siendo avasallados y el uh -huh. pueblo hambriado Y, digamos, quizás esto es una más de una lista enorme de, de situaciones indignantes que vivimos permanentemente desde sí. todos los ámbitos, la sí. salud, la educación... Los derechos en general, pero digo, eh, la cultura eh, está totalmente financiada hay toda una batalla cultural detrás, ¿no? Sí, sí. Y el Inca, bueno, lo, lo, lo de, no solo lo desfinanciaron, o sea, por ejemplo, este tipo de películas como las que hago yo, sin el apoyo del Instituto de Cine, no se pueden realizar, claro. o sea, son películas que no son comerciales, sí, que sí. no... Ni siquiera te digo este vivir de esto, sin, simplemente hacerla, ¿no? Tener el dinero para hacerla. Y sin el Instituto de Cine, este tipo de películas no van a existir más. Y eh, se cerró, ni bien, subió mi ley, se cerró la, la oficina de fomento directamente, claro. que es donde vos presentás un proyecto para que te apoyen. Claro. Despidieron a miles de trabajadores mm. y trabajadoras, eh, eh, digamos, en... Eh, hay muchos de los programas que dejaron de existir también eh, bueno eh, nada lo que ya sabemos la verdad que sí. es un desastre lo que lo que está sucediendo con y nada y el cine y la cultura es identidad también no es, claro que sí eh, es, es fundamental para una sociedad <risa> tener una una expresión digamos artística cultural eh, y bueno Esta, esta es la, la realidad en la que estamos ahora Seguiremos haciendo, como siempre Porque por lo menos este, mi generación vivió Nacimos en dictadura, vivimos los 90 uh -huh. Sabemos lo que es estar eh, fuera, digamos, del sistema Quizás hubo un paréntesis en el que tuvimos apoyo Y tuvimos este, construir sin estar eh, siempre, digamos, en los márgenes Vamos a salir adelante, pero bueno, este momento es de mucha oscuridad. Sí, sí. Me encanta tu mensaje de optimismo, eh, porque es cierto, desde todos los, los ámbitos y desde todos los lugares que, que miremos el panorama eh, que, es que estamos atravesando es, es terrible y yo hoy decía hace un rato al comienzo del programa que creo, por lo menos mi opinión, es que se vienen... Eh, momentos mucho más oscuros y más difíciles en nuestro país, lamentablemente, y ojalá yo me equivoque. Eh, pero bueno, eh, esto que vos decís es, es, es fundamental, porque es el ataque, desde, desde el mismo momento en que asume este gobierno nefasto, eh, el, creo que los primeros ataques fueron hacia el arte y hacia la cultura. Después vino todo lo demás, ¿no? Eh, hacia todos los, los colectivos, los feminismos la, también. A los feminismos, ni hablar a las mujeres en especial. de cultura. Todo, educación, salud. O sea, no hay un ámbito donde no haya este, habido un ataque y además un avasallamiento absoluto de todos los derechos que hemos estado, que nos ha costado tanto conseguir. Así que. Bueno, no sé, <risa> mi, mi, mi percepción no es optimista, pero sigo diciendo que, que hay que seguir, que es una la manera también que tenemos de resistir, desde cada ámbito donde estemos, cada una, como podamos, de la manera que se pueda, desde las calles, desde el activismo, y, y, y vos desde el arte, y nosotras aquí también desde, desde el micrófono, Y, y no hay mucho más, no hay mucho más por ahora más que una resistencia, como se pueda. Sí, totalmente, sí. totalmente, seguiremos encendiendo las cámaras y las pantallas y, ¿Y los, los micrófonos? micrófonos. Sí, tal cual, así será. Sí. ¿Tienes sí, algún proyecto en mente próximo, Male, o ahora estás en una etapa de ver qué hago? Bueno, un poco eh, con Lore. Estamos disfrutando, después de claro. siete años, <risa> sí, sí, sí. ver la película hecha y acompañándola. También eh, no, nos digamos no, nos nutre y nos da fuerza también eh, que, que, que se pase y sí. que vuelvan cosas lindas. Como que también está bueno ese momento. También estamos abriendo, no solo, digamos, hasta ahora hicimos como festivales, Ajá. Eso, de ese circuito Y ahora estamos abriendo también a universidades eh, En las mismas organizaciones eh, De las chicas Digamos, en la, en la cooperativa de las chicas En la villa En como en lugares por ahí fuera De, de lo que es eh, La sala de cine más Tradicional uh -huh. eh, Y entonces estamos abriendo a, a esos espacios Que está buenísimo lo que vuelve Yo creo que es ese es su espacio natural De estas películas Eh, como que sentir que también es una herramienta para ellas eh, porque bueno, habla de un momento también como, no quiero spoilear mucho, pero la pele ocurre como en la cresta de la ola de los feminismos claro. y ver eso eh, sí. es eh, para mí muy conmovedor como bueno, sí, fui parte de todo eso y, y todo eso sigue estando, por más que ahora esté todo mal todo eso sí. sigue estando, no sí. no es que ya no está más, sigue Dame. estando ahí y hay que recuperarlo, ¿no? como que entonces eh, también me parece que está bueno es en un modo de algún modo optimista la película y, y en este momento necesitamos un poco eso sí. así que estamos disfrutando sí, sí, hay algunos proyectos dando vueltas, pero tranqui tranqui, bien tranqui. me parece perfecto que, que, que disfruten y esta obra tan, tan bonita eh, que, que la sigan difundiendo, obviamente, volvemos a repetir que mañana se, se vuelve a dar en el en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, en el Espacio Inca, a través 15. de la tierra y Perdón, te 19.30, mañana se, sí, se proyecta sí, a través sí, sí. de la tierra Otra vez Y así quiero que... agradecer a, a Pilar Galenne Que hizo toda la gestión sí. eh, Para poder que, Para que se pueda pasar la peli para eh, También que yo fui ahí el domingo Y estuve compartiendo con Con los que pudieron con ir nosotras, sí, sí eh, así es. Sí, A la Universidad A la Facultad de Ciencias Humanas A la Cátedra de Cátedra e de, sí. Y sí Derechos Reproductivos Sí Y, bueno, a las compañeras del Espacio Inca también, a Leticia y al Chino y a toda la gente que trabaja ahí. Sí. Este, y a vos, muchas todas gracias. A todas las compañeras también. y compañeros este, muy queridas y, y, bueno, que siempre andamos este, encontrándonos en todas las, las luchas y, y, sobre todo, últimamente nos vol estamos volviendo a encontrar demasiadas veces en, en las calles, lamentablemente, con con estos reclamos y estas este, situaciones que, que, que vamos atravesando, ¿no? En el día a día, porque a veces es ya, como digo, día a día, eh, una nueva forma de, de avasallarnos que tiene este este gobierno. Eh, y recién van 15 meses, digo yo. No, no, no, no, falta demasiado, ¿no? <ríe> no sé si... Veremos, sí, veremos. veremos y pronto lo sabremos, como decía una una vieja frase eh, Malena, a, a agradecerte desde todo el equipo de Tu Tiempo Mujer, que componemos Anabel Abrán, Agostina Sojo y quien te habla somos el, el equipo eh, de Tu Tiempo Mujer y gracias por estos minutos con nuestro programa no, ahora y, usted, y, y bueno nada, a seguir seguir este con, con tu trabajo con tu tarea que es tan linda un abrazo también a tu compañera Eh, que a la que no conocimos pero bueno también es parte de esta de esta obra así que un abrazo desde aquí y gracias, ah, gracias a ustedes tenemos un instagram que es arroba a través de la tierra que ahí pueden seguir sí, ah, también futuras proyecciones ah, perfecto. y si quieren ver mujeres de la mina está está en cinear y está también en Bafilma y, eh, y bueno y en Vimeo o sea la, está está disponible está disponible, la perfecto a sí. las mujeres de la mina y a través de sí. la tierra en el Instagram también te podés ir ahí averiguando todo lo que está pasando. Gracias, Exacto. Malena, una vez más. Hasta pronto. Muchas gracias.